Acá estamos hablando de 34 edición, 34 edición del de Inti Raimi. Y hemos invitado a, a quien es la, la cara visible de, del Inti Raimi. Yo sé que no le gusta porque te dicen, ah, porque somos un grupo de compañeros, estamos todos. Y es cierto, ¿no? Porque te manda un gran esfuerzo. Ricardo v i n a y a ¿Cómo estás, hermano? <risa> Uf, buen día. Buen día. Buenos buen días. Y ahora, un gusto de conocerte. Un gusto.、Tengo、una voz nueva que le da. Otro, otro escenario a Radio Encuentro, me parece bárbaro, p a p claro que sí. Sin perder la tuya, que tiene una impronta que ya es una identidad, ¿verdad? Ah,、Encuentro. bueno, gracias. Ah, pero arrancó, <risa> tirando rosas. Por es eso, Laurel, <risa> ¿qué i c le vamos a preguntar? Que venga todos los días. Complicado, no, sí, no le podemos complicar la pregunta ahora. No,、eh? ahora no. <risa> no, pero vamos pero, a decir también, ¿cuántos años estás en Sonidos de la Tierra? Y, sonido mira, de Tierra, aclaramos para los que, que <risa> sí, no haya escuchado alguna vez. Sí, también. Escucharon todos prácticamente, ¿no? Pero, y mira. g r a Ricardo. Sí, sí. Yo creo que así consecutivo, que, que estamos sin faltar ni un año, 20 años por lo menos, ¿no?、Oh. Y después empezamos por el año 94, 95, allí en la calle g a r r o n e que estuvimos alrededor de tres años por ahí, ¿no?、Uh -huh. Y después volvimos con otro nombre este, en un tiempo, un par de años, y después dejamos. Y ya después, definitivamente, volví, volví, digo, volví. De alguna forma, hay gente que nos acompaña siempre. Soy un poco, tal vez, el que lleva、uh -huh. la punta, pero bueno, sí, muchos años sonidos de la tierra. <risa> Ah, me encantó, no, me encanta. Ya、no, sabes esa presentación. n l e a c o r d á de la presentación que hicimos? Todavía está esa presentación, ¿no? Sí, bueno, e la que usamos en la apertura, ¿no? a、claro, claro. Todos los jueves para alguien que está distraído a las seis de la tarde, por favor. Claro, por favor. Que se repite el sábado a, a la, la una, una de la, la tarde, tarde. Sí, ¿no? totalmente. Después de Tulio, ahí va a vos.、Sí. ¿no? Yo me escucho y después digo que. ¿Qué pedazo? ¿Cómo dije eso? Lo podía haber dicho de otra manera. <risa> <risa> Con、ah, una autocrítica. No, me encanta, me encanta, lindo programa. Sí, volvamos al i t t l i Raimi. ¿Difícil hacerlo andar de nuevo después de la suspensión del año pasado? ¿Cómo, cómo ha sido este año la cosa? Sí, siempre es difícil. Porque los ánimos no son los mismos.、Uh -huh. Hay estados emocionales muy fuertes que se han devaluado, ¿no? Y en ese contexto siempre difícil. Pero bueno, tenemos algunos la energía un poco más,、eh, no sé si decir amaestrada,、uh -huh. <ríe> y tomamos punta y estamos aquí, tratando de concretar el número 34, que decís, ¿no? Claro.、Eh, tremendo. La verdad que cuando vos n o m b r a s los otros encuentros. Este, Eh, actividades culturales generalmente son de instituciones que tienen que ver con el gobierno o con el c u e s t i o n a m i e n p o l í t i c a Este es netamente como de un ciudadano a pie, de la calle, ¿no? Claro. Porque no somos una, de una comunidad. De una, de una comunidad, de una colectividad que, que, que pase un tremendo esfuerzo. Para poder hacer esto, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros no somos empresarios, no tenemos、claro. un capital, como para decirlo. Claro. Sí, hacemos es la fiesta la de la gente para la gente.、Eh, exacto. Por supuesto, no vamos a desconocer el acompañamiento de las instituciones, como es el, la municipalidad, la dirección de cultura, que siempre estuvo acompañándonos,、eh, la legislatura. Cuando esta pequeña revista nos imprime y a、uh -huh. veces nos acompaña con alguna es, cuestión es, económica. Esta revista, decís, i la gente no la está viendo, ¿eh? no、claro. está por la tele acá. ¿eh? No. Así que、no、vamos a decir que es una revista. Es una revista muy, muy linda. Está muy tiene, bonita.、Eh, modesta, de, de modesta. De entrada dice Inti Raimi, Fiesta del Sol 2021. Pero, bien, bien, pero bien artesanal, ¿viste? Eso es me gusta.、Linda. Además, bien colorida, bien boliviana, ¿viste? <ríe> claro. Yo creo que, lo te... Pato, lo tenemos que decir bien andino. ¿Sí? Andino. Bien andino, que está, involucra mejor, mejor. al norte argentino, sí, sí, a sí, Bolivia, sí, sí. a Perú,、sí. a Ecuador, ¿sí? uh -huh. toda esa geografía que tiene una amplitud enorme. Por eso también decimos:、eh, creo que es el Intiremi es la visibilización de uno de los patrimonios culturales de América, ¿sí? uh -huh. en ese contexto.、Eh, ¿Lo organizamos la comunidad boliviana? Sí. Pero mira, teniendo esta mirada mucho más amplia.、Claro. Porque de esa manera vamos a construir y profundizar la hermandad latinoamericana.、Claro. ¿Sí? Porque las repúblicas nos han dividido tanto, s í y que somos collas argentinos, y collas bolivianos y collas peruanos. Y la verdad que、eh, a, a veces,、eh, en algún momento, v i s t e esas、eh, extremas situaciones de nacionalismo nos dividen,、claro. en lugar de encontrarnos, ¿no? Antes de ayer hablaba con un hermano desde Bolivia que es un docente, docente de muchos años,、Ajá. y él me decía: Vos sabés que me llamó la atención ver en Argentina casitas como nosotros tenemos, de adobe, de, de, de, de paja, ¿no? de, de natural, del techo. Y la gente con la misma vestimenta que nosotros, me llamó、Ajá. la atención, dice, es la Argentina. <risa>、sí. Y fíjate, un docente、Ajá. que tenía que tener una mirada más construida. Que debiera saber mucho que más. Que debiera saber más. Y sin embargo, viste, después cuando hablé, por supuesto, hablé de otra manera, mirá, tratando de decir, mire, somos lo mismo.、Uh -huh. s ¿sí? Milenariamente somos los mismos. Jujeños, salteños, bolivianos, h e r m a n o Lo que le pasó a los collas le pasó a los papuches también. Tan. Los mapuches estaban de, de este a oeste, de Pacífico、Totalmente, al Atlántico. t o d a esta franja que viene a ser Santa Cruz, Chubur,、eh, Río Negro, Neuquén, sí, sí, sí, parte sí. De, la, de la provincia de La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Claro.、Eh, y vinieron, dividieron, ¿no? Cordialos de antes para allá, Chile, Cordialos de antes para acá, Argentina. Argentina. O sea, somos, somos, somos herencia、años? cultural también. ¿Hace cuántos años? 200 hace años. 200, 200 años, ¿sí? ¿sí? Y eso, 15.000 años tiene. 40.000, 15.000, 100.000,、claro. miles de años. Desde, desde que existe y, el. Y, y los claro, pueblos originarios de América y Latina. Si tuviéramos este, una conciencia realmente construida, hoy no estaríamos discutiendo, no estaríamos estigmatizándolo a nuestros hermanos mapuches、claro. en un conflicto territorial, conflicto entre comillas,、mm. ¿sí? Y, y lo están llevando en la、eh, prensa que, que maneja, que manipula de una manera tal, y un hermano mapuche a veces que vive en la ciudad hace años. Adhiere a ese discurso. Y eso es lo que nos pasa. Por eso este simple、eh, encuentro cultural pretende,、sí. de alguna forma, profundizar esos lazos y visibilizar culturas、eh, preexistentes antes de la República. Bien, bueno,、eh. hablé mucho. Eh, sí. Ay, Pero, pero está viste, buenísimo. Viste como, ahí te dejé hablar y chao. No, no, nos quedamos hasta el Inti Raimi. Es una cobertura especial. ¿viste? Sí. Acá、sí. empiezas l Inti Raimi. Bueno, ahora contanos cómo viene l Inti Raimi.、Eh. Viene, viene bien. viene bien、eh, Hoy vamos a tener una muestra de arte plástica que es de un hermano,、eh, Julio Martínez. Ah, Julio,、eh, mirá, claro. Que tiene un tremendo, tremendo trabajo, es el responsable de la escenografía, del Intidemi, y fotografías que tienen que ver con, con esto, ¿no? Con las imágenes de nuestros lugares, a las 7 de la tarde en el Centro Municipal de Cultura. Una exposición. Una exposición. Ajá, qué lindo. Arrancamos, o sea, hoy. O sea, l Intidemi arranca、arrancó、hoy con esta exposición fotográfica. Pero arrancó antes, el mes de agosto, que fue el mes de la Pachamama. Claro.、Eh, durante el mes de agosto fue la celebración. De la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia.、Uh -huh. eh, y hoy, bueno, con esto, el jueves a las 11 de la mañana,、eh, convoca la Dirección de Cultura, junto con nosotros, una conferencia de prensa para、uh -huh. contar. Y el sábado, propiamente dicho, estábamos、eh, adelantando a, al mediodía en la Feria Municipal,、uh -huh. eh, donde ya van a llegar los grupos de Buenos Aires, de Culturalco de Cipoletti. l ¿Cómo hace siempre? ¿Cómo hace s Serlo una fiesta hermosa. t o t a l m e Y bueno, aparte de, de esta super fiesta, que parece una joda bárbara, espectacular, <risa> consulta también, porque hasta no hace muchos meses atrás hubo varias trabas en cuanto a lo que eran distintas jurisdicciones del país y demás. ¿Cómo pudieron organizar todo eso? Me imagino también en tan poco tiempo, porque la, o sea, empezó a haber una apertura, pero no hace mucho tampoco. Claro. Lo que sí, veníamos trabajando hace mucho, ¿sí? eh, sabiendo que como venía con. El programa de la vacunación, un poco entendiendo que iba a ser posible un poco más de apertura, ¿no? y finalmente, bueno, se dio esta posibilidad. Lo veníamos hablando hace cinco o seis meses atrás ¿no? bien, bien con los、ahí. grupos, y además estos grupos ya estuvieron en varias oportunidades y estuvieron preguntando: Che, el i n t i r a m s e hace, no se hace? ¿Por q u e Solíamos hacerlo en el mes de agosto. Y justamente lo corrimos al mes de octubre eh, eh, por esta situación. ¿no? Y se siente otro entusiasmo también de decir, bueno, pandemia, no pudimos hacerlo, ahora vamos con todo. Totalmente. Y quedamos limitados también a, a un número mucho menor de lo que solían venir.、Ajá. Suelen venir 70 personas más o menos y hoy van a venir 35 personas, ¿no? Claro.、Eh, Menos. ¿Y qué más estaba contando? No, está, yo,、eh, íbamos por la programación y llegamos sí, al sábado. El sábado al mediodía. Sí,、eh, la feria, nos c o n t a m o la feria municipal y a la noche, bueno, a las 21 horas en el Centro Municipal de Cultura, que es, digamos, para nosotros un poco lo máximo, ¿no? Claro. Porque el escenario del Centro Cultural realmente es una de las maravillas de la provincia. Total.、Eh, creo que hay otro ahora en Cipoletti、eh, que nos permite disfrutar. De esa hermosa acústica que tiene el sonido con los grupos de música y el sonido de las danzas que van a estar presentes, ¿no? Y América Morena, que es un. Grupo de danza que nació en el i n t i r a y m i en el año 1990. Mira, aclaremos que es de Buenos Aires. Es claro, es de Buenos Aires. Pero se una... creó a propósito de venir a v i e r m a che, van a ser en Vierno, no i n t i r a, Raga, a...、Claro. Uy, y m i y se armaron. n Y tiene tantos años como e l i n t i r a y m i ahora. ¿no? Totalmente,、eh, un poco menos, nosotros nacimos en el año 87,、Ajá. 1987.、Eh, es, siempre están como dispuestos para venir. De tal manera. Casi ellos se pagan el transporte. Claro, ¿no? claro. Contratan claro. un móvil y,、uh -huh. y se v i e n e n con toda la vestimenta porque hacen un despliegue Tremendo, de、sí. una variedad de danzas que hay en Bolivia. Qué lindo.、Eh, sí, y, el, y esto es el sábado. El, do, ¿El domingo también? El domingo también, por ser la época que nos permite,、uh -huh. va a ser por primera vez a, al aire libre, en el patio salesiano donde está el consulado de Bolivia.、Claro. Sí. Entrada libre y gratuita. ¡Uh, q u e A partir de las 4 de la tarde. Esta vez no se va a hacer el domingo en el centro cultural. No, no se va a hacer. Porque otros años se hacía sábado y domingo en el centro cultural. Exactamente. Ajá, buenísimo. ¿Sí? ¿Ahí se va a cobrar la entrada también en el patio? No, no, no. no. Libre, y libre y gratuita. Libre y gratuita. En el centro cultural sí. En el centro cultural Hay que pagar sonido, hay que pagar luces, hay que pagar todo ahí. Hay que pagar la estadía de、claro. toda la gente que viene que no cobra, pero hay que ayudar con el combustible, sí, sí. vienen en autos, ¿no? Eh, 300 pesos la entrada. Nada más. Para una, ya saben la dimensión que tiene. Claro.、Eh, 300 pesos. Es, es como también, porque no pretendemos ganar plata, pretendemos que nos acompañe, ¿Talgo? que disfrutemos,、claro. que podamos sentir、eh, el arte como algo. Nosotros acá escribimos en la revista: t i dice, el arte en sus diversas expresiones es una celebración que nos ayuda a brillar desde lo interior. De alguna forma sintetiza, ¿no?、Uh -huh. eh, porque si, si realmente todo, todos, todos, t o d a s los seres humanos estaríamos atravesados por el arte, nuestra sensibilidad humana sería diferente. Sí, ¿eh? señor. Pero lamentablemente,、eh, el mundo capitalista que nos han instalado a partir del 12 de octubre de 1492, este continente se dio vuelta y hoy estamos. Terriblemente enviciados, contaminados, desde todo punto de vista. No solamente、claro. el, el medio natural, sino que nos atravesó a los seres humanos. s í、claro. Hoy estamos pensando cómo desabastecer los supermercados, por ejemplo. Sí. ¿Sí? O sea, no estamos, nosotros no, ¿eh? No, no. Nosotros pero, no es cómo comprarlos. No, supermercados. no, ya lo digo, <risa> pero somos los seres humanos, nuestra claro. especie. Claro. Nuestra especie. A ver cómo ¿sí? nos matan de hambre, a ver cómo, cómo nos extirpan más, cómo nos sacan más guita, decimos. Totalmente, ¿no? eso, eso. Si estuvieran atravesa, atravesados como lo estuvieron las culturas indígenas, casi todos, tenían el espíritu elevado. Por supuesto, había conflictos, no todos e l 100%, pero en su gran mayoría tenían este sentido de, del buen compartir, ¿no? Buenísimo.、Eh, la conducción. <risa> A cargo de. ¡Está respirando! o e s t á v u é g e i Sí, la, la conducción, como siempre, clásica. Gualberto Arce. Gualberto Arce, no se lo pierdan. Es mi ídolo total, ¿eh? No. Tiene una capacidad. No, a mí, a mí me. Yo lo quiero, o sea, como lo quiero a Gualberto, lo quiero mucho.、Eh, pero un hermano boliviano que tiene una capacidad para conducir ese Inti Raimi. Y lo hace con una tranquilidad. ¿Viste? La locura que tienen los conductores para llenar espacio. Y aquí vamos. Y, y, y, y esa cosa. De... No, Alberto la lleva tranquilita. ¿Viste? Y va con su conducción. Y nos entretiene a todos ahí mientras arriba en el escenario van cambiando los micrófonos de un lado para otro. Sal、sí. de s p e l o t e ¿viste? El tipo hace la conducción acompañado de la voz única. De Ricardo Vinaya. a a Tremendo, <risa> tremendo. Por supuesto que hay una dama también,、sí. por supuesto, ¿no? una compañera que e m está, sumar, Mercedes? Mercedes,、eh, que está conduciendo un programa de la Asociación i t i b o r i a n a en Radio Nacional, toda una experiencia ¿Ah? para dos mujeres,、eh, Carmen c o y a y Mercedes m o l o Que están experimentando la radio,、oh, qué contando qué tiene que ver con la comunidad boliviana, ¿no? Sí, ella estuvo、eh. en la r e d de la EFA y acá、mm. en Radio Encuentro también m u c h o s años acompañándonos. a n qué lindo. Qué y qué linda también la representación femenina también、Totalmente. en estas colectividades.、Sí. Es espectacular. Sí, habitualmente alrededor del de Iti Raime hay otras cosas que pasan, ¿no?、Eh, que se yo, hay encuentros de la colectividad boliviana que seguramente vos los va a ver.、Eh, me acuerdo que antes hacían actividades deportivas también. Total, sí, sí, sí. ¿Y este año también, o no? No, no. Nos supera un poco los、claro. tiempos, ¿no? Pero que, que siempre lo tenemos en cuenta, pero lo tenemos que centralizar en el arte, ¿no? Que, que es lo más fuerte.、Sí. Mm. Eh, porque el deporte lo tenemos que poner siempre es muy competitivo.、Ajá. Y es、claro. ahí donde vamos a hacerlo, no, no lo vamos a negar, pero sé que siempre eh, eh, a veces entramos demasiado, ¿no? Y el arte. Es, es para, para compartir. compartir. Claro. No es para competir. <risa> claro que sí.、Eh, pero bueno, vuelvo a decir: el Inti Raimi,、sí. lo tenemos que destacar, ha sido un punto generador, un punto inspirador de varios espacios culturales. De alguna forma, yo tengo que decir: sonoridad andina nace de alguna forma de ese núcleo del Inti Raimi.、Eh, un espacio similar a sonoridad en Lamarque,、eh, espíritu andino. Otro espacio en Chipoleti, l Amulén.、Uh -huh. eh, otro espacio en San Martín de los Andes. Algunos de estos grupos vienen, ¿no? Ahora. Vienen algunos, sí. El de Chipoleti l va a venir,、uh -huh. eh, el que es referente, el que creó ese espacio. Vino por primera vez hace 10 años, creo. Y claro, se maravilló con, con lo que pasaba acá, viendo a los chicos de sonoridad tocando en el i n t i r a m i Dijo, che, qué pena, dice, nosotros quisiéramos hacer algo. Y luego de algunos años lo concretaron. Y hoy tienen una comunidad, no sé, de 60, 80 o 100 pequeños, pequeñas, ¿no? Que están haciendo música con los vientos andinos. Sí, cucharango, kenas, d cantando un tin con una salsa. Qué bárbaro, che. Qué lindo. Eso es. Creo que en el silencio esa es una revolución cultural n o、claro, que claro. tiene que ver. Y ahí tenemos que apuntar. No estamos en los medios masivos, no importa. Nosotros, desde lo abajo, este, misteriosamente, si lo queremos llamar,、uh -huh. vamos avanzando en este abrazo latinoamericano、claro、en esa pertenencia、sí. de, de, nuestros, este, de nuestra diversidad cultural. ¿no? El arte los hace mejores, no hay ninguna duda. Sí,、eh, ¿cuánto fue el primer Inti-Raiby? 1987. 1987. Demasiado. Sacando cuentas. Nosotros tuvimos. Sí. Oh, ¿cómo habrán sido en no, el 87 ustedes dos?、Eh? Tengo la foto de ahí.、No. Y, sí, tengo la foto. Tenemos la foto y alguna vez lo hemos expuesto. Te lo voy a mostrar. <risa> alguna vez lo hemos no, expuesto. <risa> claro, porque la colectividad chilena tenía un grupo folclórico que se llama Violeta Parra. Claro. Qué bien. Eh, que tenía esta característica de que además de tener los, los instrumentistas y los cantores, tenía los bailadores o sea, y las, baila las, las bailadoras también, o sea. Completito, no es que ponías un disco y te largabas, ¿no? No.、Yeah. no ¿Y vos eras bailador? No, yo era cantador. r、ah. Tocador, ¿eh? Tocador. Y tocador i n s t r u m e n t o i n s t r u m e n t o c u á l era eso, mi? Era <risa> mi? Era no, mi no, no, no. Vamos a aclarar. Sí, sí, sí. <risa> yo tocaba el t o r m e n t o t e acordás? Sí, y otra cosa es la guitarra. ¡Qué bien! <risa> no, sí, éramos artistas. Varios años estuvimos participando.、Sí. Nadie hubiera creído que ese acontecimiento iba a durar tantos años, ¿viste?、Eh, pensábamos que, bueno, a los b e r m a o s Urriero se le ocurrió este. Vamos, y participamos nosotros los primeros años con ellos, ¿no? Y hay que sumarse. Y, y mira vos, qué、eh, 34 ediciones, qué bárbaro.、Sí. Ricardo,、eh, gracias por estar. que Salga todo lindo, che. Este, te invitaron para venir e l canal, me imagino también, ¿no? En algún momento. A Vamos a escuchar una, unos spots también de acá, ¿no? ¿Trajiste、sí, los spots? Sí, sí, ahí está, lo tiene Damián. ¿Lo ¿No, tenemos el spot? A ver, ¿lo podemos escuchar? A ver. Se nos viene el Inti Raimi, edición 2021. Música y danza de los pueblos andinos. Sábado 30, 21 horas. Centro Municipal de Cultura. Domingo 31, 16 horas, patio salesiano de la manzana histórica. Organiza Asociación Inti Boliviano. q u é ritmo, q u é bien. v e n d i m i r á d e j ó i una colita más de música, la cortaste ahí nomás. Mezquino. s o n muy mezquino. <risa> <risa> claro, pensaban que iban <risa> a cobrar por segundo. c l a r o u s t e d piensa que todo es lindo acá? <risa> bueno, lo vamos a mostrar el sábado a plenitud. Lo e s p e r Qué bien. Bueno, esperemos que venga, que nos acompañe como nos ha acompañado muchas veces cuando a veces era tan permisivo. Las escaleras estaban llenas y no había ni un centímetro、sí, más de lugar. Me acuerdo. Varias veces, ¿no?、Uh -huh. Pero bueno, hoy no, nos, no se permite, pero esperemos que, que vaya. Que vaya mucha gente. Que vaya mucha gente. Gracias por venir, Ricardo, y q u e z á s que esté o d o lindo. Sí, muchas, muchas gracias, gracias. Y ahora, un gusto de conocerte. Un gusto. ¿eh? Pato, como siempre, m e a b r a z o Igual para y vos. Y seguimos. Seguimos como、camino. siempre, sí, compañero. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Muy bien,、eh, Ricardo Vinaya con nosotros en la mañana de hoy. Y este Inti Raimi.